50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes La Plata, Berizo, Encena, un servicio informativo de la región Bienvenides oyentes de las radios populares a la tercera emisión del jueves 9 de junio Se licitarán todas las líneas de La Plata el llamado a licitación en el que trabaja la Secretaría de Planeamiento comprenderá a todas las líneas de transporte que operan bajo la órbita municipal. La última licitación integral del sistema de transporte se realizó en 2002 durante la Intendencia de Julio Alac y fue prorrogada por 10 años en 2012. El Intendente Julio Garro aseguró que se evaluarán las propuestas buscando que estas aporten más recorridos, paradas, cuadras, barrios y más asfalto. Hasta el domingo continúa la feria del Libro de la Plata. Continúa desarrollándose en el pasaje de Ardo Rocha de 2 de la tarde a 8 de la noche con más de 95 stands. Las actividades de hoy comenzarán en el auditorio con presentaciones infantiles, ficciones, investigaciones sociales y culturales. En la mega muestra el público puede conocer y comprar una variedad de textos de escritores platenses, tanto de autores ya consagrados como de jóvenes talentos locales, con reediciones y novedades presentadas por cada una de las editoriales participantes servicio que informa más cerca. Sigue vigente la prórroga de los vencimientos de las licencias de conducir. La Municipalidad de La Plata informó que la prórroga de las licencias de conducir vencidas entre el 15 de febrero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 se mantienen vigentes y tienen alcance nacional. Quienes necesiten gestionar, renovar o ampliar sus carnets pueden solicitar un turno online en turnos.laplata.gob.ar barra mis datos y consignar nombre, apellido, DNI y una dirección de correo electrónico. Con el objetivo de optimizar los tiempos de atención, desde el municipio se incentiva a les vecines a que soliciten un turno en las sedes de Villa Elvira, de Diagonal 11, entre 81 y 82, en la sede de Gonet, de calle 15 bis y 495, o en la sede de Laca, de calle 5, entre 56 y 57. La temperatura mínima para hoy en la región es de 6 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión.